Esta comunidad hacía más o menos unos 80 años, no tenía un párroco de planta aquí, había sido administrada por la parroquia de Aratoca, pero en el 2010, más o menos, se vino a vivir acá un sacerdote de mérito, que es el padre Eduardo Vargas Sierra, que estuvo aquí, pero él nunca quiso asumir esto como parroquia. Y duró 10 años, ¿sí? en esa convivencia con la comunidad. Después de 80 años, a mí se me da un nombramiento como párroco con decreto. Es una parroquia económicamente pobre. No hay facilidades, digamos, de, de una plaza de mercado, de unas oficinas de correos, de un fruber, donde uno se le facilite conseguir las cosas fácilmente. Aunque en municipio tenemos es puesto de salud, no hospital, y cosas así por el estilo. Es mi primer parroquia. Entonces hay una mezcla de sentimientos, lo que decía anteriormente, porque Obviamente que puede parecer esto un poco simple, pero por la cultura santandereana a nosotros se nos ha dicho que los hombres no lloran. Pero yo lloré mucho.